Existe la muerte, no debiera haber lugar para el odio. Suena triste mi canción en la canción. Suena triste al corazón. Quando volverán los amores que se van la es la ciudad ¿Nunca os habéis perdido dentro de ella? Le tengo miedo o quizás sea respeto es como una gran selva Mis pasos sobre el asfalto se desvijan en mis oídos y mis palabras se ahogan entre el ruido de los coches y de la gente Mis ideas están obligadas a transformarse aquí es como un tributo para que ella te acepte Por la noche, hay miles de luces en la ciudad, no importa que no haya estrellas, no las le